pero desde lo musical a las infancias, eh, son las Magdalenas que están presentando su segundo disco, Canciones eh, Chiquitas, eh, canciones chiquitas eh, el día 3 de diciembre a las 5 de la tarde lo van a estar haciendo en el Espacio Chahuina y en San Luis 2849. Y para poder charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica eh, con eh, Julieta, una de las integrantes de la Magdalena. Julieta, ¿cómo andás? Bien, buen día, gracias por atendernos. hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y vos? Muy bien, feliz. Eh, fe feliz, eh, digo, ya con el trabajo eh, realizado de la, de, de la del armado del disco eh, y nerviosas, imagino, lo pienso, eh, con la presentación del 3 de diciembre. Tenemos mucha ansiedad. Estamos listas porque está llegando el momento y tenemos muchas ganas. Es un día eh, que, sintiendo hace mucho tiempo, nos quedó a medio camino de pandemia, así que... Eh, tiene, tiene muchos condimentos el hecho de poder estar presentándolo así uh -huh. que hay más ansiedad que nervios eh, contame un poquito cómo es hacer música para niñeces eh, digo porque si, si yo fuera músico cosa que no soy, y lejísimo estoy de serlo eh, si me decís, bueno, ¿por qué lado querés ir? Yo, lo último que elegiría son las niñeces no porque no me caigan simpáticas ni mucho menos, sino porque hay una particularidad no hay que ver de qué manera se entra eh, en el mejor sentido eh, al Eh, digo, al gusto eh, de las niñeces, eh, digo para que no se vayan, para que no se aburran y para que no un montón de cosas. Eh, digo, contame un poco a ustedes por dónde les fue eh, el tema de dedicarse eh, a las niñeces con las magdalenas. mira nosotras eh, lo primero que hacemos es como poner en juego nuestras propias niñas. Entonces ahí es donde estamos nosotras eh, jugando. Ya sea en escenario, ya sea componiendo... Eh, Pero más allá de, de, de la música, porque en realidad los pueden escuchar cualquier género musical, no hay un género específico para las infancias. Y lo que creemos que es importante es que eh, la temática que se esté hablando o compartiendo, el lenguaje que se esté usando, no es un personaje que ellos eh, quieran explorar y pasar por su cuerpo. Eh... Creo que eso es lo que puede definir lo que es para infancias o lo que es para adultos, pero después eh, creo que para nosotras nos resulta eh, sensible poder ponerlo, porque también estamos nosotras como esas niñas que fuimos, que y hoy en día ele elegimos... Eh, ese lugar eh, Julieta, Julieta, te voy a interrumpir sí. porque se entrecorta sí. muchísimo eh, vamos, vamos a cortar y volver a llamarte, dale Eh, digo, okay. a, a ver si podemos recuperar mejor la, eh, la comunicación, porque se, se está intercortando muchísimo. Así que, eh, digo, cortamos, volvemos a, eh, a llamarla a Julieta Doronzoro, eh, una de las integrantes de las Magdalenas, eh, que ahí un poquito nos decía, nos contaba eh, el motivo por el cual eh, eligieron o cómo entraron eh, dentro de este arte eh, que tiene que ver con la música, pero particularmente eh, con las canciones infantiles o dedicadas. Eh, al público infantil eh, esta este dúo está compuesto por eh, Mary Van, Bord Van Border, perdón, eh, y Julieta Doronzoro eh, que se suman eh, César Monzón en guitarra y arreglos, Ainé eh, en flauta acordeón y coros, Amalia Torres en batería y percusión, eh, y Cote como invitada, quien va a aportar nuevos sonidos a la calidez artística que las representa. Así que eh, ahí está sonando. Ahí vamos a escuchar, escuchamos de fondo tenemos de fondo a las Magdalenas. Eh, de, de fondo van a estar sonando entonces, presentando su nuevo trabajo eh, discográfico el 3 de diciembre eh, en Chauina, en San Luis 28, eh, 49. Intentaremos ver si podemos hablar eh, con eh, Julieta de manera más eh, eh, tranquila, o mejor, básicamente, que se escuche, eh, porque se estaba entrecortando mucho y era bastante bastante complejo eh, poder Eh, entendernos, eh, con, con Julieta Dorronzoro, eh, que es una de las protagonistas de eh, las Magdalenas. A ver ahora si no... Julieta, ¿me estás escuchando? A ver si nos escuchamos mejor. Yo los escucho bárbaro. Bien, ahora que... ahora nosotros también. Así que si podés Genial. quedarte ahí, sí. eh, eh, eh, estatua en el lugar, es un golazo. Eh, vale. eh, me, me contabas un poquitito, o te voy a pedir que me repitas, yo sé que lo dijiste, eh, pero que me repitas un poco. Digo, ¿cómo, ¿cómo fue esto de empezar a incursionar en el arte musical dedicado a niñeces? Lo que decía, bueno, era como nosotras eh, jugamos mucho con nuestras propias niñas, ponemos uh -huh. en juego a niñas eh, y eso es lo que también nos, nosotras ya sea en la composición y en escenario eh, pero también creemos que eh, digamos no hay una música específica para las infancias, si lo que creemos es que las temáticas que, que, que juguemos en las canciones o que pongamos en la poética tienen que ser eh, temáticas que, que puedan estar atravesadas por por cuestiones que a los niños les atraviesan entonces es como esa conjugación y obviamente eh, que, que ponernos digamos como en un, un lugar de un sujeto de derecho que tenemos enfrente uh -huh. un niño y una niña en la que hay que respetar y no no hacer eh, como cualquier cosa porque porque son niños no eh, eso es como que son nuestros nuestros puntos claves como para pensar la música para las infancias Eh, digo, y, ¿y hacia dónde va eso? Digo, porque es interesante lo que planteás. Eh, digo, pero viste que las niñeces son muy... Eh, digo, a alguien le gusta una cosa, a algún otro le gustará otra cosa. Eh, y demás, digo, muy de se selecciones particulares. Cada uno le gusta. lo que No es que se le apunta a esto y en eso eh, vamos a absorber el gusto eh, de las niñeces. Digo, hay una cuestión de decir, bueno, yo voy por este lado y lo que hago es tratar de buscarle la vuelta para que pueda, eh, digo, con esto que, que yo quiero decir, digo, llegarle a, a, a las niñas? Yo creo que, que todas las personas, sean niños o adultos, eh, tenemos esta posibilidad de que nos puede gustar algo eh, y nos deja de gustar, o hay algo que directamente nunca nos, nos gustó. Eh, creo que eh, las infancias lo que tienen son muy genuinas, Entonces, eh ellas también son digamos como nuestro, nuestro nuestro termómetro eh para para ir viendo por, también por dónde ir, qué es lo que por ahí nosotras creamos una canción, la creamos de una manera o en un tiempo o en una duración y estoy en escenario esa esa canción se reconfigura porque ah no, esto tiene que hay que repetirlo más o hay que jugar más con esto o esta parte hay que sacarla porque es muy larga por ejemplo eso nos ha pasado con alguna canción más allá de lo que uno tenga prescrito o prehecho antes del, de ponerlo para para jugar en sí con, con ellos eh, creo que también es es, eh, es, es como somos nosotras y, y, y nuestras canciones van a mostrar van a ser un poco de, de reflejo de qué pensamos qué sentimos nosotras como niñas que fuimos y como adultas que somos eh y en y en eso nos encontramos con niños, niñas y con sus familias, porque yo creo que también es algo importante porque si bien un montón de niños y niñas tienen acceso hoy a que a las tecnologías, a escuchar música, a ver videos, eh hay hay un montón de otra oferta que llega primero para las infancias y ahí están, digamos, las familias y los adultos eh, generando estos espacios para que ...músicas nuevas y, y por ahí distintas a lo que el, el comercio para las infancias eh, presenta... ...ahí es donde podemos llegar nosotras. Estamos hablando con una de las eh, Magdalenas, con Julieta Doronzoro... ...en el marco ¿no? de la presentación de este nuevo material. Julieta Claudio, te saluda, un gusto. Preguntarte en qué momento se, se le dio forma a este material que están eh, presentando... Estas, ...estas 14 canciones, digo, ¿en qué momento...? La, ¿Las compusieron, empezaron a pensarlas? Digo, ¿el contexto pandemia las atravesó, las ayudó, las complicó? ¿Cómo fue en sí el periodo Mirá, de exposición? Mirá, nosotras eh, fuimos mamá hace cinco y cuatro años respectivamente y estas canciones nacen con nuestro puerperio, eh, con nuestras maternidades y están muy, muy atravesadas por, por esos momentos. Eh, y en pandemia... Eh, empezamos a, a poder grabarlo, digamos, hacerlo concreto, digamos, ¿no? Eh, Algunas de las canciones eh, habían empezado a rodar en algún otro espectáculo, eh, pero como como segunda producción discográfica eh, empieza, digamos, a hacer un, una propuesta que teníamos en 2020, que después con pandemia se detuvo y logramos eh, poder terminarlo el año pasado. Así que tiene... Y, y tiene un montón de condimentos y, y, y bueno, la, las canciones hoy en día eh, tienen el recuerdo de, de aquellos nacimientos, eh, configurarlo, digamos, en pandemia y, y hoy cantarle estas canciones por ahí también a nuestros hijos, que ya son más grandes, tienen 4 y 5 años, entonces también tiene otro sabor. También pensaba eh, en clave de la composición, digo, ¿por dónde pasan los sonidos? Y el nombre el nombre lo dice son canciones chiquitas con eh, canciones que por ahí han nacido eh, do, durmiendo en, en un durmiéndose nuclear eh, con grabaciones eh, caseras que le hemos, que nos hemos mandado donde suenan pañales en una habitación totalmente oscura entonces eh, dijimos bueno esto cómo poder transformarlo y que sea una una producción eh, con, con sus sonidos sus colores Que, que tenemos invitados tenemos músicos y músicas hermosas que nos han convidado su arte, que le han sumado eh, pero tratando de eh, de que estas canciones chiquitas sigan teniendo impronta no porque tiene que ver con, con una edad y tiene que ver también con con un son, con un sonido que queríamos representar. Vienen, digo, de presentarse en Uruguay hace un tiempo, ya tienen un gran recorrido desde el 2015 a, a la fecha. ¿Por dónde pasan los nuevos desafíos? Los nuevos desafíos pasan por, eh, por distintos lugares. Queremos seguir llevando nuestras canciones a, al mundo, <ríe> eh, así que estamos ahí como generando espacios para poder seguir viajando y eh, también eh, poder eh, grabar nuestro tercer disco estamos con, con las canciones de, de el espectáculo semilla con ganas de poder hacerlos formato disco también preguntarte también digo recién nos decías eh, que habían sido madres eh, digo casi no sé si la manera simultánea pero más o menos eh, al mismo sí. tiempo eh, si, si eso les cambió un poco la manera de mirar el eh, Eh, digo, lo, lo artístico apuntado hacia las niñeces yo creo que nos sensibilizó desde otro lugar eh, lo que hacemos, lo hacemos con, con el mismo amor de siempre eh, y el mismo respeto eh, pero creo que una una cuando es mamá es como que se cambia la piel y se transforma, así que creo que nos hemos transformado de manera personal y, y, y las maclas también cambiaron y crecieron siendo mamá ¿Y, y, y son de de, de de probar la música en, en casa digo antes de checri esto preparé esto digo a ver cómo cae en casa digo antes de, de estrenarlo así al, al público Sí, jugamos con, con, con nuestros hijos e hijas por una cuestión de que la estamos haciendo música con ellos también y nacen también desde situaciones que que por ahí vivimos con ellos también, que son nuestro nuestro caminito, ¿no? Uh -huh. eh, es, es algo que estamos viendo y sí, obviamente, en la que vemos que siguen cantando un estribillo, de... ah, bueno, seguimos por acá. Bien, bien. Eh, nada, Julieta, lo mejor entonces para el próximo show que va a ser el 3 de diciembre ahí en Chauvin. Contame cómo hacen eh, quienes quieren sacar la entrada para poder asegurarse el lugar. Las entradas se pueden sacar a través de la etiquetera de Chauvin, desde la página de Chauvin o desde nuestras redes sociales, arroba Somos Las Magdalenas, ahí van a encontrar los links para poder conseguir sus entradas. Bien, entonces, ¿eh? te agradecemos muchísimo el contacto y lo mejor para el próximo 3 de diciembre. Muchísimas gracias por recibirnos. No, por favor. Eh, Julieta Dorronzoro, pasaba integrante de las Magdalenas, el 3 de diciembre a las 5 de la tarde van a estar presentando en el espacio Chauvin eh, Canciones Chiquitas, el nuevo trabajo eh, discográfico de esta eh, banda, ya con unos años eh, de recorrido en materia musical infantil.